¡Ja, ja, ja, ja, ja! Este año se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de Perico Solavarría. Con este motivo se ha puesto en marcha una iniciativa popular cuya finalidad es que un paseo del recientemente inaugurado Samalanda lleve el nombre de Perico Solabarria. Para conocer más a fondo esta propuesta, tenemos hoy como invitado a Juanjo Zarraga, presidente de la asociación Perico Solabarria. Caiso Juanjo eta Ongi Etorri, 87 Erratira. Eh unon, buenos días y a vuestra disposición para lo que queréis preguntarnos. Eh, bueno, Juanjo, antes de comenzar, una cosa. Eh, tal vez eh, algunas de las personas que nos estén escuchando no sepan quién fue Perico Solavarría. Es un personaje muy conocido en la margen izquierda, pero tal vez, como decía, igual algunas personas no conocen eh, la figura de Perico. Eh, ¿Nos podrías decir eh, quién fue que hizo para eh, que una asociación como la vuestra afirméis que es una persona de referencia? Bueno, es, es complicado explicarlo porque una persona que vive 85 años tiene muchas partes en su vida. De todas formas, es difícil que la gente no haya oído hablar de él o conozca alguna de las facetas. Perico nace en 1930 en Portugalete, pero toda su vida la desarrolla en la margen izquierda, pero tiene una proyección bastante importante. Es un cura, es un niño de la, de la guerra, que el padre se muere muy joven, eh, como salida a la situación familiar por demanda del seminario, Es un cura que viene a la Arboleda, a la zona minera, luego pasa a Triano, y ahí desarrolla su labor, digamos, pastoral más importante. Se encuentra con una situación pues complicada a nivel social, pues con los restos de las minas y lo que va quedando y una situación bastante difícil de la gente que vive allí, mucha gente migrante, y bueno, pues lo que hace primero lo primero que hace es crear una, una iglesia en Atriano que no había. Entonces, la Iglesia la transforma en una, un centro social, que diríamos en estos momentos, porque lo que hace es una escuela que tampoco había, y bueno, pues pone la primera televisión del barrio para que los, la gente puede ir a verla y desarrollan la labor como practicante, como maestro, como cura, eh, como asistente social, por decirlo de alguna forma, y tiene una implicación con la gente muy importante. Él se involucra con cantidad de gente. Decía que lo importante no es que fuesen a misa, sino que, que vivieran mejor. Es una ...una consigna que tiene durante toda su vida... ...a partir de ahí pues ya la situación se complica con el obispo... ...y pide tres, eh, trabajar en, en, de peón... ...entonces eh, le trasladan a, a Baracaldo... ...en eh, Baracaldo está en Santa Teresa... Eh, ...la primera anécdota que tienes identificada es... pues ...que cuando baja le dan un piso para que viviera... ...porque claro, el curano no vivir en una situación... ...pues como vivía el resto de la gente que no había casas... ...no había escuela, no había agua... Eh, Maracaldo tenía una, una explosión demográfica importante, había muchas deficiencias y el cura tenía un piso. Entonces, pues se le cambia a una gente, una familia, se va a vivir a un sótano y, bueno, pues él desarrolla allí su labor pastoral, pero ya le autorizan a trabajar como peón. Eh, la condición que le pone el obispo que hoy nos causaría risa es que tenía que llevar la sotana cuando fuese a trabajar. Lo primero que hizo, en cuanto pudo, fue colgar la sotana y, y vestir de paisano. Eh, trabaja en, en ansio, como peón de la construcción, él siempre tiene orgullo que no le han ofrecido muchos puestos de trabajo importantes de oficinas y demás, pero nunca los quiso decía que hay que pisar el barro para dejar huella eh, eh, Enansio trabaja, eh, como te decía después trabaja en la universidad cuando se construye, que tampoco teníamos universidad y él colabora en la, en la hora trabaja en el túnel de Malmasín, en el túnel no los accesos de la autopista Malmasín y finalmente donde ya se le conoce más tiene más fama, es en el puente de Rontegui. En el puente de Rontegui también trabaja como peón, pero ahí se produce la, la transición de, de la muerte de Franco y demás. Entonces, hay una huelga de la construcción, él es uno de los líderes de esa huelga, actúa con sus conocimientos, claro, el sector de la construcción en aquel momento pues era gente, pues era inmigrante, gente que no tenía muchos conocimientos de leyes y demás, muy desestructurado. Él colabora para, para que eso no sea así, Ejerce como lab abogado laboralista, aunque no lo era, pero defendía pues, a trabajadores en magistratura. Y bueno, pues se desarrolla una labor ya más vinculada al movimiento obrero. Anteriormente, en los años 60, cuando los curas empiezan a revolverse contra el franquismo, pues es uno de esos curas también que se revela contra la situación política y social que había. Ellos planteaban una iglesia diferente a la que en aquel momento imperaba y tienen sus encontronazos. En el año 68, en un primero de mayo, cuando la huelga de bandas le detienen en bilbao junto a otros dos curas obreros también, y ingresa por no pagar una multa en la cárcel de Zamora, que la acaban de inaugurar en el año 69. Por no pagar la multa, le detiene a la cárcel e inaugura esa cárcel de Zamora, que era expresamente para curas. Es el segundo cura obrero que hay en la provincia de Vizcaya y en Juscalerriá eso tiene mucha importancia porque bueno los curas que conocemos hoy pues son completamente diferentes pero en aquel momento eran pues una institución al servicio del poder ellos rompen con esa, con esa situación y él se vincula mucho con el nuevo movimiento obrero posteriormente ya pues evoluciona eh, se involucra en el nacimiento de ri batasuna y forma parte de la primera mesa nacional de rigatasuna Había sido candidato por Euskadi-Cosquerra, pero no le convence mucho lo que es representar Euskadi-Cosquerra y, y se pasa a Rivatasuna. Y a partir de ahí, pues tiene un montón de cargos políticos. Es concejal durante muchos años del Ayuntamiento de Baracaldo, es representante de Rivatasuna en las Juntas Generales de Vizcaya y llega a ser diputado. Eh, diputado, pues tiene el título, porque en aquella época no ejercían la función como diputados los parlamentarios de Rivatasuna, ejercían otro tipo de compromisos. Y él, en el puente de Rontegui, es donde recibe el, el acta de diputado. Es un hombre que siempre ha estado muy vinculado al movimiento obrero y movimientos sociales. De hecho, en el sótano, como te decía antes, que vivió en Baracaldo, pues eh, allí se reunía, en la época de la oposición, era un pequeño parlamento. Es donde se reunía pues prácticamente la oposición, porque no tenía muchas posibilidades. Allí hubo alguna multicopista de aquellas que eran ilegales en, en la época y allí conocido a cantidad de personajes de la política que luego llegarían a ser pues algunos presidente del gobierno entonces pues bueno eh, esa faceta le ha hecho ser muy conocido eh, como concejal de baracaldo pues ha tenido mucha vinculación con los movimientos sociales de baracaldo que son tenían mucha importancia en, en, en bueno, y siguen teniendo pues de denuncia de situaciones de, de abandono social de, de barrios de ...la lucha contra la droga... ...ha estado vinculado con todo ello... ...casi casi hasta, hasta la víspera de su muerte... ...entonces es un personaje muy conocido... ...y muy apreciado... El, ese, ...esa situación ha hecho que... ...que la asociación nosotros tengamos... ...en un movimiento en un momento que la... ...la gente no participa mucho... ...pues sea fácil el, el acceder con la imagen de Perico... ...y bueno pues... ...¿qué más quieres que te cuentes? Y ...te he contado igual hasta demasiado... Eh, ...una cosa... Eh... Eh, analizando un poco tal y como nos has descrito la figura de Perico hay como tres vertientes de él, ¿no? la de sacerdote, la de obrero y la de político eh, por tus conocimientos ¿hay alguna de ellas que, que pese más que las demás o simplemente las tres van a la vez y es una manera de responder adecuadamente a la realidad en cada momento y desde un punto de vista distinto Yo suelo decir que Perico Bueno, es muy difícil el catalogarle, porque en una vida de 85 años pues da para mucho, pero aparte de eso, es un rebelde con causa, porque cuando llega a Triano es un chaval, eh, por ser un chaval recién nombrado cura, lo normal es que hubiera pedido, siendo de Portugalete, ir a Portugalete, que era una parroquia cómoda, y bueno, donde hubiera vivido, pues tranquilo, y quizá hubiera hecho una labor pues pues social también importante, pero no, él quiere vincularse también con partes de su familia que eran su padre era hijo de mineros y también fue minero, aunque luego trabajó en altos hornos, él quiere vincularse con, con la gente necesitada, o sea, es un paso que, que es difícil de dar y difícil muchas veces también para nosotros de entender, o sea, ahí hace un algo, una renuncia, digamos, a, a esa vida cómoda de Portugalete y va al monte. Y yo, de crío, eh, cuando le conocí, yo tendría seis, siete años eh, que nos llevaron de excursión a los críos de la escuela y Y bueno, el día que le conocí a mí me horrorizó donde vivía. Vivía en, en un rincón allí en la iglesia, tenía por todo mobiliario un colchón que le tenía enrollado, le desarrollaba por la noche y se extendía y allí es donde dormía. Y un infiernillo de aquellos eléctricos que, que se enchufaban y, y bueno, pues daban un poco calor para, para calentar un poco la leche, me imagino, porque aquello no daba más. Y ese era todo, y un, un tenedor, un caso también tenía, pero no tenía más, más mobiliario ni más cosas. Entonces, A mí me impresionó de crío, que, que bueno, igual es una que me estaba acostumbrado a ver otras cosas en, en la oscura de por aquí y en, la, en casa, ¿no? Pero bueno, eh, eso como cura. Eh, como obrero, pues se eh, vincula con... crea una especie de sindicato de la construcción. Por ejemplo, cuando la huelga de la construcción le meten en la cárcel, eh, y en la cárcel el, una de las reivindicaciones de los compañeros era que le soltasen, y el gobernador al final dijo que le tenía mejor en la calle que en, que en la cárcel. ...porque en la calle pues armaba follones... ...pero que en la cárcel la estaba armando mucho más gorda... ...porque la huelga no se paraba... ...porque era una reivindicación su libertad... ...y como político pues también fue atípico... Eh, ...yo he sido concejal también... ...y bueno pues él le hacía la labor... ...que hacíamos todos los concejales... ...pero luego siempre tenía algo especial... ...por ejemplo yo una de las veces... ...cuando contacté contactó el conmigo como concejal... ...pues una familia que tenía problemas... ...con el ayuntamiento nuestro de Amanto y Siervana... ...que tenía vinculación a través del agente de Ciano... ...que tenían problemas y eran problemas sociales... ...entonces él siempre tenía esa faceta... ...entonces es, un, es una persona... ...que bueno, yo... ...la definición más importante sería... Es que, ...que es un debe, un rebelde con causa... ...porque en Maracalvo la gente... ...a última hora... ...pues le veían todas las manifestaciones que había... ...bien fuera de grupos sociales... ...de, de, de todo tipo... ...y es muy difícil de catalogar para nosotros también... ...porque nosotros hemos, le hemos conocido... ...pues una parte, pero es que... ...cuando organizas una charla... ...organizas un acto, siempre viene alguien que te dice que le he y te cuenta alguna anécdota que te deja bastante sorprendido. Después de esta eh, descripción de la figura de Perico, vamos a lo que es eh, los actos de, de este décimo aniversario. Nos comentabas que eres presidente de la asociación Perico Solavarría. ¿Quiénes formáis parte de esa asociación y qué objetivos tenéis eh, al formar parte de ella? Bueno, en principio de la asociación estamos gente que, amigos de él, algunos... Otros, pues antiguos concejales que hemos coincidido con él, pues como concejales y le hemos tratado bastante también en el sindicato LAP. Y hay familiares. Entonces, los objetivos pues es un poco el, el que la gente conozca su figura y que no se quede encasillado ni en cura, ni en político, ni en activista, ni en activista social, ¿no? O sea, un poco la figura que, que es del que trasciende. Y cuando digo que trasciende, por ejemplo, pues aquí mucha gente de mi edad que ha pues tenemos bastantes canas o, o poco pelo. Eh, recordamos la huelga de bandas. La huelga de bandas supuso un, una ruptura con el, con el sistema de funcionamiento del movimiento obrero hasta ese momento. La represión había acorralado al movimiento obrero y en la huelga de bandas se hacen asambleas, se empiezan a hacer manifestaciones en la calle por las reivindicaciones económicas, eh, participan las mujeres. Bueno, pues en la huelga de bandas, por ejemplo, eh, perico, Eh, bueno pues que era un cura que estaba en Maracaldo, un cura joven, pues resulta que iba por la noche a llevar hojas aquí y allá. Eh, una multicopista que anduvo la policía detrás de ella, pues como bastante preocupada, porque había que localizar localizarla donde se hacían las hojas, que eran ilegales en aquel momento, pues hace poco, en una charla, nos dijo uno dónde estuvo escondida y si la tenía perico y me la trajo a mí. Y dice, bueno, pues ¿qué iba a hacer por guardarla? ¿no? Entonces, difundir ese tipo de cosas que se conozcan, porque es la memoria histórica, Y aparte de eso, pues que la gente eh, valore también que la pelea, que la lucha que ha desarrollado nuestros antepasados, que han dado frutos y que es una herramienta para para llevar en este momento. Por ejemplo, estaba metido era uno de los promotores de Euskal Memoria, que es una fundación que trabaja para recuperar la memoria histórica, por ejemplo, y es un trabajo también, pues que es dos miguitas, pero que se está haciendo y bueno, pues también colaboramos con ellos. O sea, es un poco el, el reivindicar la figura, pero no el personaje como que era buena persona, todas esas cosas que se decir, sino un poco su actividad, tratar de que la gente los conozca. ¿Habéis hablado ya con el Ayuntamiento de Baracaldo? Sí, en el Ayuntamiento de Baracaldo tenemos relación, mucha además. Ya en el primer aniversario, cuando se creó la asociación, estuvimos con la alcaldesa y, bueno, pues, relaciones hemos tenido. De cara a este décimo aniversario, también hemos tenido varias reuniones. Y nos ha sorprendido bastante porque nosotros venimos reivindicando ya de aquella primera reunión que a Perico habría que destinarle un, un espacio público de recuerdo. En aquel momento pues había una denuncia eh, del ayuntamiento contra unos jóvenes que hicieron un mural, que fueron en plan voluntario, hicieron un mural allí, el que está en Puente Ronto, y que quizá le conozcas, y bueno, pues el ayuntamiento los denunció y les echó una multa. Entonces nosotros en la reunión aquella le planteamos a la alcaldesa que retirase la, la multa, que, que había posibilidades de, de hacerlo, y no, se cerraron en banda, que tenían que ir al juzgado. ...al final en el juzgado perdió el Ayuntamiento de Baracaldo... Eh, ...la multa que le había echado a los chavales que hicieron la, la pintada... ...y bueno, pues la pintada en un principio estaba a una altura pues, pequeña... Eh, ...algún grupo fascista también pues le tiraron pintura... ...y eh, la trataron de vandalizar... ...y hoy está en el Puente Rontegui... ...está respetada por todo el mundo... ...incluso ahora cuando el Ayuntamiento de Baracaldo ha hecho el Parque de Zamalanda... ...pues la, el mural se le ha respetado, está protegido por metacrilato, que lo protegimos hace años para que si había algún vándalo de estos, pues que no le hiciera efecto. Y el Ayuntamiento de Baracaldo ha dignificado el espacio aquel y hoy la figura de Perico está reconocido como símbolo del de puente de Rontegui, está allí su, su figura. En todos estos datos hemos tenido con ellos, aparecía el, el dedicarle un espacio público abierto. Eh, nunca han palabra mala, pero tampoco han hecho obra buena. Entonces, de cara a este décimo aniversario, nosotros planteábamos hacer algo, pero un grupo de artistas, gente de la cultura, músicos, eh, un montón de gente relacionada con el movimiento cultural, escritores, historiadores, pintores, un montón de gente, al pie de 60 personas de Baracaldo, eran expresamente de Baracaldo, han hecho ellos un manifiesto pidiéndole al ayuntamiento de Baracaldo que le destinase un espacio público. Eh, sorpresa, eh, en una de las reuniones que tuvimos para hablar de, de, del décimo aniversario, Les planteamos que estaban recogiendo las firmas. Nos dijeron que no, que no iban a hacerle ningún espacio público, primero el teniente alcalde y luego nuestra reunión posterior con la alcaldesa. Que no, que Perico que sí, se lo merecía, pero que de momento que había otras, otras cosas más importantes. Resulta que el día que tenemos público que se va a pedir al ayuntamiento por este grupo de gente el, el espacio público ...el mismo día, no, a otro día... ...aparece el teniente alcalde diciendo... ...que le van a poner el nombre de la Casa Social de, de Luchana... ...a nosotros nos sorprendió... ...porque nos habían dicho en privado que no... ...dos veces ya expresamente... ...y nos sorprendió más porque todavía no se había presentado... ...en el registro de, del Ayuntamiento la petición... ...se presentó unos días después... ...y nos sorprendió la, la reacción porque nos habían dicho que no... ...además con un argumento de que... ...bueno, pues que iban a poner el nombre de alguna mujer... ...que no había calles... ...que Perico se me decía algo de muy digno... ...pero no era digno lo que decíamos nosotros, etcétera... ...y bueno, pues la sorpresa ha sido mayúscula... ...porque no esperábamos que iban a tomar esa reacción... ...más cuando además nos estamos enterando... ...que la Casa Social de Luchana, que tiene nombre... ...que ya debía tener otro nombre anterior... ...no lo sabemos, pero es lo que nos han transmitido... ...y los grupos de culturales de que activistas sociales... ...que trabajan en la Casa Social de Luchana... Pues parece ser que algunos sí le habían transmitido la información, pero al resto no. Entonces, no entendemos por qué la Junta de Baracaldo ha creado este especie de conflicto, que yo creo que tampoco es un conflicto, porque todos estamos de acuerdo en, en reivindicar la figura de Perico y no entendemos por qué ha hecho esta, esta chacuza, por llamarlo de alguna forma. Esperemos que se solucione con prontitud. Una cosa, ¿eh, ¿por qué se elige el parque de Samalanda y no cualquier otro espacio, calle o lugar de Baracaldo o de Portugalete, que es donde nació, no?, Eh, eh, eh, bueno, eh, eh, tiene, una, tiene dos explicaciones. Una es que Perico vivió, al final de su vida, los últimos años, por pues 30 años parece, bueno en Luchana, entonces el parque de Zamalanda está muy a, relacionado con Luchana. Y aparte de eso está el puente de Ronteli. En el puente de Ronteli donde él trabajó, el puente significa mucho para él, y es donde salió elegido diputado, como te he dicho antes, y tiene mil y una anécdotas. Y aparte de eso hasta la figura de en el mural. Entonces, nosotros nunca hemos dicho que tiene que ser allí. Nosotros decimos que se haga un espacio público, abierto, respetuoso, porque él tampoco era hombre de mucho, mucha gloriedad esta de títulos y de calles y demás. Entonces, siempre tenemos un poco la contradicción qué pensaría él. Y hacerle pues una calle nos parece que es un poco encajonarlo y cerrarlo. Entonces, por eso decimos un espacio abierto. Él, de Luchana al Puente Ronte, hay un paseo una especie de gor y bueno un paseo que va muchísima gente y él por allí paseaba muchísimo y sus relaciones sociales a última hora pues era por pues, la mañana manifestaciones y lo que podía porque ya físicamente no estaba muy muy bien pero luego pues eh, allí siempre paseaba y siempre tenía relación con muchísima gente entonces como hemos hecho allí durante nueve años ya este va a ser el décimo el, el homenaje y nos hemos concentrado allí pues ha salido la sugerencia por ahí Pasemos a lo que es la, la organización de los actos de este décimo aniversario. Eh, ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Y fechas? Eh, ¿Qué exactamente vais a organizar? ¿Nos puedes eh, decir algo? Bueno, en principio hemos sacado una camiseta conmemorativa que estamos vendiendo entre la gente. Bueno, eso es una actividad que llevamos nosotros y, y la vamos a hacer. La estamos haciendo y, bueno, hemos vendido al de 300 camisetas y calculamos que venderemos unas mil este eh, Luego, el día 14 de junio, el día no... ...donde él vivió en la plaza... ...ya hace años el ayuntamiento le puso el nombre de Pedro Solavarría... Eh, ...porque ya te digo que allí fue el cura... ...fue el practicante, fue el cartero... ...fue el que hizo una, convocó una manifestación en los años 60... Eh, ...porque no tenían acceso a la, a la escuela y demás... ...y bueno, pues él allí ha hecho su vida... ...aparte que por pues, la iglesia también le hizo con la colaboración de la gente y demás... ...entonces el 14 de julio vamos a hacer un acto allí... ...va a ser un acto pues un poco de... ...porque están tan esparcidas sus cenizas... ...y las de su mujer, Begoña... ...eh... haremos un pequeño acto simbólico... ...y nos juntaremos pues... ...la gente que quiera venir está invitada... ...el 14 de junio será en Triano... ...a partir de las 11 de la mañana... ...y luego el 21 de junio va a ser el acto fuerte... ...que digamos en, en Luchana... ...el acto todavía está sin terminar... ...no te voy a avanzar mucho porque... ...bueno va a participar mucha gente... ...y va a ser una sorpresa cuando lo hagamos público... ...por eso no te quiero anticipar... ...pero va a ser en Luchana... ...va a ser por la noche... Eh, ...es un... ...el 21 de junio ya te he dicho... ...pero es a las 10 de la noche... Eh, ...y bueno, va a ser un acto potente... ...pretendemos que el décimo aniversario... ...que no sea como todos los años... ...que nos hemos juntado alrededor del, del mural... ...del puente de Rontegui... ...hacemos un acto más o menos sencillo... ...este año queremos que sea potente... ...y va a participar mucha gente... ...entonces en su momento ya os avisaremos... ...y luego... Pues con el décimo aniversario siempre surgen cosas, porque es, es sorprendente. Por ejemplo, ya te decía que los esta gente de la cultura y, y los artistas y demás, ellos fueron se nos dijeron, ¿y por qué no hacemos algo ahora que, que viene el décimo aniversario? Entonces, pues ha surgido también la reivindicación esta, que yo creo que ha supuesto un aldabonazo, por lo menos para el ayuntamiento, que estaba un poco ahí adormilado, que hacemos, que no hacemos, y les ha obligado a moverse pues la presión de todo este tipo de gente. Y ha sido una sorpresa la gente que ha firmado. O sea, nosotros esperamos por pues, 10 o 12 personas que, como vienen aquí, muy animados que se junten. Estoy hablando de al pie de 60 y todos, todos, eh, escritores pues de Baracaldo que han escrito libros, eh, novelas, eh, historia, eh, músicos, hay de todo. No te daría nombres porque, bueno, pues vas a dejar alguno fuera y puede crear ciertas suspicacias. Pero bueno, ha sido una sorpresa muy agradable porque, además, cuando le vas a, a un grupo de danzas, por ejemplo... Te dicen, sí, sí, vamos a firmar, pero oye, ¿por qué no le decimos a estos que igual se mosquean porque no lo no no habéis propuesto? Y han firmado, pues yo creo que son todos los grupos de danzas por ejemplo, de Maracalvo. Y te podría hablar de más gente, pero bueno, son anécdotas. Si alguna persona eh, quiere, por ejemplo, saber eh, dónde comprar la camiseta o conocer con más exactitud los actos del programa, ¿tenéis alguna web o teléfono de contacto? Eh, tenemos una página de Facebook. Entonces, en el Facebook es el único contacto que tenemos con la gente y luego la relación directa, porque hay bares que se ofrecen que nos dicen, bueno, oye, tráeme 20, que las voy a vender, o tráenos 5. Es, es un poco, pues muy voluntario. O sea, es, somos voluntarios, además, el de la vieja escuela, entonces, pues bueno, funcionamos de la forma tradicional. Finalmente, si ha quedado algo por comentar que quisieras decir o aportar, tienes a tu disposición los micrófonos de Largo de Tamasaspi y Ratiá. Pues daros las gracias y yo creo que poco más puedo decir. Lo único decir, pues que también es sorprendente que una radio que me imagino que seáis todos jóvenes que, bueno, pues que colaboráis y os llama la atención un poco la figura de, de este personaje, ¿no? Y es nuestra labor el seguir promocionándole. Una anécdota que voy a decir, por ejemplo, hace unos años en el aniversario eh, un, un chaval de la UPV ahora trabaja en Radio Scali eh, nos dijo que Tenía que hacer el trabajo de fin de grado y que a ver si le ayudamos para hacerlo sobre la figura de Perico. Que un chaval de 20 años te venga diciendo eso a nosotros nos sorprendió. Y bueno, pues hizo un documental que le dio una matrícula de luego en la universidad. Le tenemos también, le hemos proyectado un montón de sitios y la gente es muy, sale muy contenta porque, bueno, dura 29 minutos. Eh, trata de la figura de Perico y salen cantidad de gente pues que mucha gente no sospechaba de que fuesen amigos de él. ¿no? El que más llama la atención es Silvíbal. Iribar, pues en aquella época Era el portero del atleti Vinculado con el euskera y toda la historia Que tiene pues un ídolo como era Iribar Pues era íntimo amigo de Perico Iba al puente Rontegui a buscarle en el coche Para ir juntos a, la, a, a las reuniones De la mesa nacional de Rivatasuna Entonces, pues la gente se sorprende Y a nosotros nos sorprende que gente joven como vosotros pues Que, que les interese la figura Y yo creo que cuanto más se profundice en ella Más os le, le gusta a la gente Y daros las Gracias Babesteri gabe, eskerrik asko ekimen honen berri emategatik eta ea urte muga honen ospakizuna arrakastatxua den. Sorte hon eta ondo izan? Os ondo. Agur. Agur.